de los argentinos en general, el Frente Ciudadano le hizo entrega de un petitorio al gobernador Carlos Berna, y vamos a hablar con Mario Calafat, parte del Frente Ciudadano, para que nos explique de qué se trata. Mario, buen día, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, contanos. Bueno, mira hoy eh, presentamos un petitorio el Frente Ciudadano Pampeano con alrededor de 800, 900 firmas de los vecinos, eh, pidiéndole al gobernador, tanto al gobernador como a los representantes A nivel nacional, diputados y senadores, eh, que hagan, instrumenten todo lo necesario para eh, dejar sin efecto este aumento, este tarifazo inconcebible, y está atado a la presentación del amparo que hizo el abogado Ricardo Cheli, que también pertenece al, al frente. Ese amparo fue hace más o menos dos semanas y todavía el juez no, no se expidió. No sé si lo has podido leer. Eh, sí, sí. Así que estamos. Bueno, esta es una otra medida que hemos, hemos tomado, hemos juntado firmas, el día de la chocolatada del 25 de mayo y, y por los barrios, pidiéndole que, bueno, que no se puede negociar eh, un aumento de tope de 400, 500, como salió ayer en, la, en los diarios, porque el aumento en sí es ilegal, primero que es ilegal porque no, no hubo audiencia pública y el, y el consumidor, que seríamos nosotros, que somos un consumidor monopólico de un producto que no no se puede cambiar de proveedor, no participamos en la decisión de esa tarifa, eh, y se gustó sumarnos al reclamo que están haciendo eh, las pymes y las empresas recuperadas y los clubes, en el sentido que ayer, eh, creo que antes ayer se juntaron en el BAUEN, a nivel nacional, que no hay, no hay forma que puedan mantenerse con estos, con estos tarifazos, que no es solo el gas, ¿no? claro. es la luz, y el agua. Y Mario, la idea es, por ejemplo, que el gobernador eh, represente a la provincia en el amparo, como ha ocurrido con algunas municipalidades en el país, o la provincia de Chubut, en, en Santa Cruz también, eh, ¿cu claro. ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es, eh, en, en principio, bueno, yo no soy abogado, eh, en principio es que eh, reclame, además de, de la negociación que fue la semana pasada, que reclame como hicieron otros gobernadores, o la intendenta de La Matanza, eh, que ayer eh, logró, ayer o anteayer logró, que se frenaran los, los tarifazos, o sea, vuelve sí. todo a foja cero, y eso va a lograr que todos, o en todo el país, eh, se vuelvan a discutir estos, eh, estos tarifazos. Eh, no, en vez de negociar un, un aumento, porque como ya te digo, no es un producto que uno puede comprar en otro lado, esto es un, una tarifa eh, de un servicio público, y nosotros lo que queremos lograr, a través del amparo o a través de las medidas que tome el gobernador no, o los diputados, es poner un foja cero y volver a... A, a negociar, ¿Que, ¿me escucha bien? Sí, sí, te sigo. Ah, porque, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Son varios, ¿no? Pero en un contexto donde hay una caída del consumo a la una pyme aumentaron los costos de su insumo un 60% por la devaluación, encima se le aumenta un, un 500% en el, en el peor de los, en los mejor de los casos de su insumo de de electricidad y luz y, ga y agua para, para trabajar, eh, don, no, no puede haber una... Esa pyme está condenada al cierre y, por supuesto, un, a, al desempleado, a, a echar gente. O sea, son medidas que realmente, como yo, yo lo, lo analizamos continuamente en el Frente Ciudadano entre todos, y eh, que donde vos las veas hay, hay un ahogo eh, de todos lados, porque los... los se eh, ¿Cómo se dice? De la tarifa social que ellos dijeron, no sé si sabrá, la de luz es hasta 150 kW, que eh, es un consumo muy mínimo, y la del gas no, no, es muy difícil acceder, porque si vos entras a la página de Camusi, eh, ya teniendo un auto de, de menos de 20 años, ya directamente te deja fuera de la, de la posibilidad de acceder. Entonces son varias cosas que que se combinan, digamos. Mario, te agradecemos y si quieres agregar algo más sobre este tema o sobre algunas otras cuestiones, te estamos escuchando ahora mismo. Bueno, ya que me da la oportunidad, te agradezco mucho y bueno también te leo, te leo seguido en el, en el Facebook. Eh, mira lo que yo quiero agregar con el Frente ciudadano que es el próximo paso que vamos a tomar, es la discusión del tema jubilatorio. Eh, es la discusión de, y aclarar los puntos con la gente que más conocimiento tiene, como Ricardo Chelio, vamos a traer personas que nos ayuden porque el tema de la jubilación en agosto donde se termina la moratoria, yo creo que va a ser otra crisis importante y bueno, eh, tenemos que que todos los ciudadanos estar preparados y pedirle a la gente que la única forma de de, de cambiar esto es reclamando. Bariloche salieron 40.000 personas a la calle y los IFOS se frenaron y también en Comodoro, y bueno, en la matanza con la intendente a la cabeza. Sí, y con, que... varios, con varios temas, ¿no? Este, el gobierno nacional claramente viene haciendo una práctica del ensayo y error, ensayo y error, o en realidad eh, una medida que con una intención sobre la que tiene que volver cuando las papas queman, es ¿eh? lo que le Exacto. viene ocurriendo con bueno, distintos yo, temas. Bueno, yo, si tenés un segundo nomás te comento, yo eh, estamos pensando bastante el tema de este ensayo y error y de pedir disculpas porque hay dos frases que a mí me causan un poco de gracia la potencia que tienen, son las frases típicas de decir, eh, este, bueno, van cinco meses nada más, o hay que darles tiempo, o eh, bueno, la de que ahora en 2017 vamos a estar mejor. Yo lo que pienso realmente es que eh, esa medida, sumado a que la inversión supuesta multimillonaria no llega, es la combinación perfecta para la excusa de vender eh, las acciones de ANSES en principio, los pozos petroleros que ya están en, en negociación de ETF. Eh, yo creo que es un contexto que al gobierno no sé si le dio sí o le sirve así. Esa es mi mi duda. Eh, puede ser muy desconfiado, pero eh, no no me cierra otra situación más que un contexto de, de de generar una desesperación que ya los diarios lo están creando y vender los activos del Estado como es lo que hicieron desde que se presentaron, digamos bien esa es mi, sí idea. es una hipótesis que no hay que descartar en general las restauraciones neoliberales se dan como consecuencia de una crisis y esa crisis ¿Qué? acá ah, no estuvo lo que pasa es que no estuvo esa esa crisis que el neoliberalismo necesita para privatizar ¿Qué? y para hacer todo lo demás y, exact y no hay que descartar que se busque la crisis para después justificar la otro veremos yo, ¿Qué es eso? exactamente eso es, lo que es a ver yo soy una persona común no no tengo un digamos, un fundamento que vos decís, ¿qué pruebas tenés? Por supuesto que ninguna. Es tratar de ir sumando eh, las medidas que se están tomando y bueno, yo creo que los diarios, sobre todo Clarín y La Nación, de a poquito van soltando sus, sus ideas. Por ejemplo, ayer, no sé, si, eh, dijeron que la desesperación del gobierno, una nota que se llama algo así, la desesperación del gobierno, crean un ciclo de desesperación, justamente. Gracias, de vuelta. No, a vos muchísimas gracias y Por, por difundir esto, eh. un, un abrazo grande a todos. Mario Calafat es parte del Frente Ciudadano de La Pampa, le plantearon hoy al gobernador que eh, tome el toro por las astas, lo podemos decir así, y haga lo mismo que han hecho otros intendentes del país, otros gobernadores, planteando un amparo en nombre de la provincia, en nombre de los pampeanos, para que no haya tarifazo en el gas. Eh, Berna ha dado explicaciones públicas sobre el tema o consideraciones, él opina que eso no tiene mucho sentido porque